Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. El ministro de Educación de la provincia, Pablo Machione, destacó la partida presupuestaria que La Pampa destina a la educación. El gobernador decía ayer cuando habría las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, que el Estado Provincial destina el 27% del presupuesto al sistema educativo. También estamos dispuestos a acompañarlos en los desafíos que seguimos teniendo como objetivos, como la inclusión. Necesitamos que todas las niñas, niños y jóvenes estén en la escuela cumpliendo con la obligatoriedad. El diputado provincial Espartaco Marina aseguró que su proyecto de huertas escolares fomentará un cambio cultural hacia una producción agroecológica. Generar un cambio cultural y no hacer nada distinto a lo que se hacía en nuestra ciudad, en nuestra provincia, hace muchos años atrás. Uh -huh. Entonces, había un mercado central, había mayor cultura de, de producir lo que se consume y con eso hoy por hoy significa un ahorro, claro. sobre todo para muchas familias, digamos. Es transversal porque también existen familias que están bien económicamente, que necesitan... Empezar a, a consumir productos mucho más sanos, orgánicos o, o agroecológicos. Juicio a Esteban Hotz por un accidente fatal. Familiares de las víctimas exigen una pena ejemplar. Raúl Palacios y Mónica Siderac hablaron con nuestro cronista de exteriores. Que sea una justicia ejemplar, que, que sea realmente una justicia. Nada más, nada más. que. Realmente vos lo has visto, todo lo que hemos estado en el transcurso de este año que ha sido larguísimo para nosotros, eh, donde mismo decimos que hubo un montón de irregularidades como justamente el detalle de que tanto cuestionan de que si estábamos presentes nosotros cuando en el momento nosotros está clarito que estábamos presentes en el lugar que nunca podríamos mentir, jugar con la vida de nuestro hijo de, de, se, de semejante mentira y, y bueno, se va a ir demostrando en el transcurso del juicio que estábamos nosotros y que entonces las cosas no son como están contándole la parte de, de, de defensa. Hay sospechas de pacientes con dengue, pero aún no se han confirmado casos en la provincia, según dijo en periodismo turno mañana la directora de Epidemiología, Ana Bertone. Hasta ahora no tenemos ninguno confirmado, pero está perfecto que se esté sospechando porque si no se sospecha nunca se va a encontrar claro. eh, y no puede pasarse por delante nuestro porque cada vez que uno tiene una sospecha se realizan acciones de control para tratar de focalizar en esa persona... ...esa situación y no que el mosquito pique a la persona con fiebre... ...y por ahí pueda instalarse la enfermedad en nuestra provincia. Para los medios dominantes como Clarín y La Nación... ...el presidente Alberto Fernández quiere controlar... ...al poder judicial para lograr impunidad. Así lo destacó en su columna habitual de la mañana carmesera... ...Hugo Muleiro. Pero que están expresando, dice ella... ...desconfianza sobre la real motivación del presidente Fernández... ...para lanzar la reforma judicial... Bueno, allí se esconde una acusación que estos medios vienen haciendo al kirchnerismo desde hace ya más de una década respecto de tomar control de la justicia para conseguir impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es la reiteración de una toma de posición ya, ya muy conocida.